Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los Selaitas, de Fares, la familia de los Faresitas, de Sera, la familia de los Seraitas. Y fueron los hijos de Fares, de Esrón, la familia de los Esronitas, de Amul, la familia de los Amulitas. Estas son las familias de Judá.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 Los hijos de José por sus familias, Manasés y e f r a í n Los hijos de Manasés, de Macir, la familia de los Maciritas, y Macir engendró a g a l a d y g a l a d la familia de los Galaaditas. Estos son los hijos de g a l a d de g e s e r la familia de los g e s e r i t a s de Elec, la familia de los Elequitas, De Ariel, r la familia de los Arielitas. De Siquem, la familia de los Siquemitas. De Semida, la familia de los Semidaitas. De Efer, la familia de los Jeferitas. De Selofead, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas. Y los hombres y los nombres de las hijas de Selofead fueron Maala, n o a Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de e l l a s cincuenta y dos mil setecientos. Estos son los hijos de e f r a í n por sus familias. De Sutela, la familia de los s u t e l a í t a s De b e q u e r la familia de los b e q u e r i t a s De Taán, la familia de los Taanitas. Y estos son los hijos de Sutela, De e r á n la familia de los e r a n i t a s Estas son las familias de los hijos de e f r a í n y fueron contados de Elias treinta mil q u i n i Estos n t o e s son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias. De Bela, la familia de los Belaitas. De Asbel, la familia de los Asbelitas. De Airam, la familia de los Airamitas, de Sufam, la familia de los Sufamitas, de Ufam, la familia de los Ufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ard y Na Naamán. De Ard, la familia de los Arditas, de Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias y fueron contados de Elios cuarenta y cinco mil seiscientos. y mil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 Beriaitas, los hijos de Bería, de Eber, la familia de los Eberitas, de Malquiel, la familia de los Malquielitas, y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de Elias 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias, de Hazeel, la familia de los Hazeelitas. De Guni, la familia de los Gunitas. De g e s e r la familia de los g e s e r i t a s De Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contados de Elias cuarenta cinco c u a y mil t r o c i Estos n t o e s son los contados de los hijos de Israel. seiscientos setecientos mil un treinta.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 la familia de los m a l i t a s la familia de los Musitas, la familia de los Coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. e s t a dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab. Abiú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 Y no quedó varón de Helios, sino Caleb, hijo de j e f o n e y Josué, hijo de n u n